Noche del 30 al 31 de marzo de 1990, Bélgica. Uno de los radares del sistema de defensa aérea de la ciudad de Glons detecta en sus pantallas un intruso en los cielos del pequeño país centroeuropeo. En un principio los equipos registran que aquello se desplazaba a una velocidad muy baja, en torno a los 40 kilómetros a la hora. Al mismo tiempo y en las mediaciones de Bruselas, muchos testigos desde Tierra aseguran estar viendo el extraño objeto. Afirman que es triangular y que se desplaza en absoluto silencio. La mayor parte de los testigos dicen que es opaco, que tiene una luz blanca en cada vértice y una roja intermitente en el centro. Tan segura es la presencia del desconocido objeto triangular que los responsables de la defensa deciden poner en el aire a dos cazas F-16 con objeto de interceptar al no identificado. En realidad, la invasión de esos extraños aparatos en los cielos de Bélgica venía siendo notable desde hacía seis meses. Se habían registrado decenas de casos que tenían a la población, a los militares y a los investigadores en Ascuas. Todo resultaba tan inquietante que los militares de Bélgica decidieron investigar en conjunto con un grupo de científicos que también quería saber la verdad. Se trataba de la Sociedad Belga para el Estudio de Fenómenos Especiales, las OBEPS. Tal fue la seriedad del equipo que el propio ejército se puso en contacto con el presidente del colectivo, Michael Bugart, para tratar de averiguar la naturaleza de aquellos objetos. examinaron todos los casos sin lugar a dudas el más espectacular es el que sucedió la noche del 30 de marzo por primera vez en la historia los investigadores tuvieron acceso a todos los datos analizaron los registros obtenidos por los radares de los cazas resultaron sorprendentes se situó ante ellos la información ovni más espectacular de todos los tiempos dichos radares habían registrado todo lo sucedido incorporando al ordenador de abordo datos sobre el artefacto comprobaron que según ese registro el objeto triangular fue capaz de ejecutar maniobras imposibles ...efectuó aceleraciones en menos de un segundo... ...que le llevaron a volar de 30 kilómetros a la hora... ...a hacerlo a más de 1500... ...ningún artefacto terrestre había sido nunca capaz de semejante cosa... ...ambos, militares y civiles... ...concluyeron que esa propiedad tecnológica no era conocida. En los registros de radar también se pudo averiguar algo insólito... ...aquel ovni había bloqueado los sistemas defensivos de los F-16... ...lo había hecho utilizando elementos electrónicos desconocidos... ...es como si hubiese puesto a los aviones en su punto de mira... ...un meteorólogo que colaboró con el equipo de expertos August Messen... ...concluyó que nada terrestre era capaz de efectuar semejantes maniobras... ...en el informe final del SOBEPS... ...de miles de folios de extensión... ...se lee que aquella y otras observaciones registradas en esas fechas... ...no tienen explicación... ...y a tal conclusión habían llegado los firmantes... ...que pasaban por ser algunos de los científicos más aptos y preparados del país... Sin embargo, por culpa de la presión de determinados periodistas y de parte de la sociedad, los investigadores se vieron en la obligación de contemplar la posibilidad de que los objetos observados fueran prototipos de aviones. Se llegaron a contabilizar hasta 3.000 apariciones, algo que por definición no encaja en vuelos secretos, pero militares y miembros de las OBEPS también examinaron esa posibilidad. La presión de los investigadores hizo que se efectuaran gestiones diplomáticas para que la OTAN diera su punto de vista. Desde las altas esferas de la defensa mundial se negó que aquellos objetos pudieran ser aviones de cualquier integrante del tratado. En el informe de la SOBEPSE se llega a numerosas conclusiones, ¿a cuál más apasionante? Los objetos observados en Bélgica son silenciosos, efectúan maniobras y aceleraciones que no están al alcance de tecnología alguna y que supera con creces lo permitido por las leyes de la física. Los objetos triangulares además se observan en muchas ocasiones estáticos y a pocos metros de altura sobre el suelo, incluso muy cerca de zonas pobladas sin que parezca existir intención alguna de pasar desapercibidos. Nada de esto es consistente con la teoría de que se trata de aviones experimentales o vuelos secretos. Para los científicos solo había una explicación. Aquellos no identificados triangulares no eran de este mundo.